Hola Dani, ¿cómo estás? Bien. Bueno, primero partimos de tu salita. ¿Cómo está tu salita hoy? ¿Qué servicios tenía y cuáles todavía conserva? Si es que tiene alguno. Y mi salita hoy, digamos que es un centro vacunatorio nomás.、Mm. Porque bueno, eh, cuenta eh, una vez por semana con i n s p e t r i c i a Pero bueno, a comparar de lo que era, digamos, antes de la pandemia y también unos años antes también teníamos. Hemos llegado a tener ginecólogo, clínico, médico, pediatría,、eh, y ahora, e s a s están ausentes. No tienen ni pediatría, ni clínica médica, ni obstetricia ahora. No, no,、eh, ni g i n e c o l o g o ni ginecología. obstetricia tenemos una vez por semana,、eh, pero tenemos demasiada demanda, ¿no?、Mm. Por los embarazos, también necesitamos, digamos. Como es una zona de bajos recursos,、uh -huh. eh, de barrio, hay muchos embarazos precoces. Entonces,、uh -huh. también necesitamos un poco de un asistente social, un AMS, que、uh -huh. venga y, y, y, y, y ayude ¿no? con el tema también de dar una charla、uh -huh. en las escuelas o por ahí en la misma sala,、eh, por el tema de los embarazos precoces.、Uh -huh. Hoy entonces no tienen los servicios elementales en esta sala. La pandemia bueno, ayudó un poco en ese sentido, y,、eh, pero sí tienen vacunación. De alguna manera, por el diagnóstico que vamos escuchando en otras salas, e、eh, son, s a pesar del v a c i i a m e n t o afortunadas de tener todavía vacunas en, en el barrio. Sí, sí, siempre, siempre, f u i m o sí. Porque es lo único que nosotros digamos, teníamos al 100%,、uh -huh. y yo luché para que eso se tenga y se mantenga.、Uh -huh. Porque si no llega a haber vacu vacunación, digamos, ya pasa a ser un edificio vacío. Claro, claro. Flor, ¿y qué debatieron en el viernes pasado en la Asamblea?、Eh, sí, bueno, venimos de varios encuentros, digamos,、eh, viendo cuáles son las propuestas. Eh, tuvimos una pequeña reunión con el doctor b o l b o y que es el encargado ahora, el nuevo encargado de los, de los CAP.、Mm. Y, y bueno,、eh, llegamos ahora que vamos a escuchar, ellos van a dar un, digamos, una charla de cuáles van a ser las propuestas,、eh, los puntos a cumplir, sus metas. Y, y bueno, nosotros nos ofrecimos también en ver en qué l o podemos ayudar y apoyar, porque. Eh, no es que solamente de, digamos, demandar i g a m o s d y decir, bueno, hagan esto, sino, sino también colaborar y ayudarnos,、uh -huh. todos para una misma meta: que, es, que los centros se sostengan, que, que reforzarlos, que, que tengan lo que tiene que corresponder, que son los c u a t r o médicos.、Uh -huh. Mínimo. Ahora, el municipio muchas veces habla de que las salas no son tan necesarias porque, porque están los hospitales municipales, sin entender que la lógica de funcionamiento son distintas, pero más allá de ese debate, cuando uno se acerca al hospital de la mujer y el niño, por ejemplo, en Barrio Fino, se encuentra con que el hospital de la mujer y el niño no tiene pediatría. O sea, no tenés pediatría en la sala, tampoco la tenés en el hospital municipal.、Eh, ¿Ustedes cómo van resolviendo esto? ¿Cómo hacen las familias, en este caso de Mirador de Altube, para la atención pediátrica o el control, más allá de la vacunación? Yo tengo cuatro hijos y de los cuatro siempre los atiendo en, en, en Rodríguez, en m a y i n a s Argentinas. i es muy urgente, como un golpe o esas cosas,、eh, voy al hospital mercante.、Mm. Pero o sea que a veces tengo la otra vuelta, estuve como seis horas esperando y me tuve que ir porque no me atendieron. ¿En el hospital mercante? Sí,、mm. eh, porque viste que cuando es urgencia, la verdad es que está colapsado. Al ser el único hospital, digamos, que, que se sostiene,、eh, se colapsa.、Uh -huh. Yo, si, si, sinceramente, me manejo con, con, con, con el de General Rodríguez o con el de, el de Pablo Noves. O sea que tenés que salir del distrito para poder receber、eh, la atención de tus niños. Sí, sí, sí. sí, sí. No, acá no, no tengo. Ellos tuvieron toda la vida su pediatra acá en la sala y, bueno,、eh, se jubiló, la repusieron y después. En neumonólogo、eh, lo, lo seguí y están San Miguel atendiendo porque es el único que atiende el caso de mi nena que, que tiene problemas de pulmón.、Uh -huh. Flor, están pensando en una acción, o sea, primero una reunión formal para esto, para mostrar la buena voluntad de los vecinos y vecinas de、eh, colaborar con embellecer o hacer arreglos que hagan falta en la sala, pero también demandar el recurso humano urgente en las salitas. Pero de no haber una respuesta favorable, están pensando también en una, acción, una nueva acción directa, una nueva marcha. Sí, sí, sí.、Eh, en realidad, el jueves sería algo formal de escuchar las propuestas. Y ver en qué podemos, en qué puntos coincidimos y qué, qué podemos ayudar. Pero bueno, sabemos muy bien que, que hablando en secretaría nunca se lleva a ningún lado, así que tenemos que ir al, a hablar con el intendente, así vemos con qué recursos realmente contamos y obviamente、eh, también hacerlo en papel, mandarlo a provincia. Así que bueno, sí, por todos lados presentar y, y sí, una、no, movilización, ver cómo podemos llegar a hacer una movilización. Eh, para f i n de octubre. La reunión esta semana con el doctor Godoy, a cargo del área de atención primaria en José Cepaz, va a ser entonces confirmada el jueves próximo. Sí, el jueves a las 10 de la mañana, si algún vecino s e quiere acercar a escuchar, a ver en qué podemos también escucharlo nosotros y colaborar. Y, y bueno, invitarlos el jueves a las 10 de la mañana. Bien, perfecto, quedamos atentos a lo que pasa en esa reunión. Flor, como siempre, muchas gracias. Gracias a u s t e d e s Un abrazo.